hoy me parece que sí que es lo que está pintando Habría que ver también que dónde va a jugar en este esquema este, la, Esta nueva fuerza política que están conformando los compañeros Que están en la FTV con Saúl Bajamón Que ha manifestado su intención de de ser candidato intendente Y están dentro del espacio del Frente para la Victoria Y podría llegar a ser entre tres, sí, sí, me parece a mí eh, Seguramente entre dos eh, Por lo que ve uno por las propagandas políticas Eh, bueno, eh, el intendente no lo ha manifestado públicamente, pero uno descuenta que sería el próximo candidato no uh -huh. mira en principio te digo eh, voy a hacerte en no creo que lo que es el elnerismo eh, auténtico como si aunque uno no tenga el quinerlómetro dirían ante con el peronismo el peronómetro eh, no me parece que está representado en, en alguno de los sectores más allá es que no no puedo desconocer que Tanto Miguel como José se han mantenido dentro del, del esquema este, de lo que es el, el Frente para la Victoria, ¿no es cierto? Ahora digo por, por cuanto eh, a lo que uno en la intimidad por ahí este puede escuchar. Eh, pero bueno, eh, así se construye la historia, no es que todo el mundo tiene que estar este, a full. Lo, lo, eh, eh, uno está más convencido, otro menos convencido, algunos por ahí... Eh, lo hacen por una cuestión táctica política y otros este eh, por una cuestión de convencimiento y de, de, de, de comisión más profunda aunque a veces eso no conviene como fue claramente hace dos años o un año que parecía que ser que era mala palabra y habíamos quedado muy pocos defendiendo eh, los ideales, pero bueno eh, de hecho este, nadie puede alegarle tampoco a la representatividad electoral que tengan estos dos sectores, el esperaría que, que fueran a la hora de, de construir eh, más amplios eh, pero bueno lamentablemente uno ve que se cierran las estructuras eh, siempre en las mismas sectores como que se tiene mucha desconfianza abrir el panorama y terminan siendo no la representación del total del espectro político sino la un sector muy pequeño igual trabalca es nuestro compañero que, nos, que en el caso nuestro es nuestro compañero sí de confianza en la sección y por el cual este, estamos apoyando y vamos a trabajar sí uh -huh. bien igual trabarca es nuestro es nuestro candidato hoy por hoy es el único más firme que, que tenemos nosotros en la sección sí